Eh, no, no puedo, ¿no? Eh, pero ¿por qué no? O sea, Solamente es un café Y ya le dices, no, es que Tengo que ir a vaciar el tinaco Y es la verdad Tienes que ir a vaciar el tinaco Tienes que ir a gastarte 800 litros de agua Ajá Exacto En 5 horas Ajá, exacto pero que se vean bien aprovechados pues. Y es, es complicado, hay que tener un plan para eso. Pero bueno, este, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este, domingo de omelet. Sí, bien. También acá un omelet con con con un montón de tocino que eran, eran como Como unas 7 tiras de tocino está así que o sea, ya, ya lo quería comer así crudo o sea, apenas estaba haciendo el tocino Y así Lo estaba como de güey, Ajá casi me muerdo la mano yo volteándolo sí pero bueno este qué tal buenas noches bienvenidos a este es su programa llamado sangre viva esta es la transmisión número 157 estaba publicando el otro día en facebook que el, el sábado precisamente el programa cumplió 4 años este por lo cual precisamente esta semana casi podríamos decir que hoy Este o bueno, vamos a decir que esta esto también esta semana eh, es aniversario de de Radiocarton.com. Por cierto, ¿no? Radiocarton.com eh cumple cumple ya 5 años. Nosotros como programa 4 porque hubo ahí como un pequeño lapsus. Este, pero sí, o sea, ya Radiocartón cumple 5 años y el programa cumple 4, ¿no? Entonces Sí, pues es un buen rato, creo yo Es es, es más que, que lo que vas a la prepa Es casi lo que vas a la universidad No es cierto, hay banda que, que no tiene nada de malo ¿eh? No tiene nada de malo, pero hay quien hace hasta 8 años y cosas así Bien increíbles O por ejemplo esa gente que luego se mete en cosas de comité Y todas esas este cosas sup super ultra corruptas, violentas Y este y desvío de fondos y perseguir huesos este Ustedes saben quiénes son Eh, hay banda que, que dura hasta 10 años pues no, o sea que se están alargando alargando, alargando tanto en meter y no meter materias, en reprobar y luego eh, salirse un año y cosas así este que duran un montón pero simplemente para estar en esas cosas de, de pues puedo podríamos decir pseudo-política de la cuestión universitaria, pero luego hay gente que sí se aferra demasiado y ya al final este obviamente con triquiñuelas tienen que saltar algún partido, cosas así, ¿no? que pues La verdad sí es medio asqueroso y lastimero verlos, ¿no? El estarse arrastrando tanto tiempo por un hueso pero supongo que cada quien tiene sus objetivos y metas en la vida y si alguien es hacer eso, pues mal eh, pero bueno en cuestión de tiempo este sí la, la cuestión aquí de radiocarton.com cumple cinco años esta semana este nosotros como programa eh, ya cuatro años esperemos eh, seguir aquí un año más este y bueno eh, el día de hoy les comentaba la transmisión número 157 eh, tenemos algunas efemérides que quiero comentarles rápido eh, va, eh, algunas de ellas eh, Relacionadas precisamente con la lectura del día de hoy. Vamos a leer el día de hoy eh, algo de Augusto Monterroso, que es su decálogo literario, que lo tenemos bueno en diferentes eh, libros y colecciones, pero en este caso en esto que se llama... La Biblioteca del Fabulador, Antología de Ensayo, esto es lo que vamos a leer un poquito de Monterroso el día de hoy y obviamente también tenemos eh, como efeméride y lectura eh, algunos poemas de Marco Antonio Montes de Oca, de esta una de las primeras colecciones llamada Alta Noche, esto que está aquí en Fondo de Cultura Económica. Eh, ya, ya había traído anteriormente otra compilación que de hecho es una compilación de 1957 digo 1953 hasta el 2000 es un, es un libro que está así así o sea literal es una cosa pero viene todo todo todo, todo O sea vienen los eh, que son como como 78 libros distintos de, de poesía contando aparte las cuestiones de ensayo todo lo demás eso viene en otro en otros tomos pero si sí, el de poesía es una cosa así bellísima <risa> Ajá. este pero ya lo leeremos después, ya hemos traído de ellos y bueno, algunos de esos poemas y bueno, este en la cuestión de efemérides, rápidamente, algo me, que me pareció muy curioso es que eh, hay algunos autores y autoras eh, que se mencionarán a continuación que tienen mucha relación en cuestión de del cuento y la novela de, de terror y, o cuestión gótica de terror y de cómo precisamente eh, ciertos autores que se hablan primero son referencia directa para otros que se mencionarán después aquí mismo ¿no? y es algo que es muy interesante como eh, por la cuestión de eh, por así decirlo como creencias eh, paganas y todas estas cosas en, en la Europa no de entre 1600 si antes de 1800 no se empiezan a crear todo este montón de, de cuestiones literarias respecto a las leyendas y a ciertas creencias y a ciertos eh, mitos o leyendas no allá en este eh, eh, que da pie y lugar a la creación de diferentes criaturas después que cobran una forma completa dentro de géneros de error y terror no y bueno Tenemos, por ejemplo, que un, un 7 de febrero, pero de 1823, fallece Anne Radcliffe, que es una escritora novelista británica, de la cual este precisamente se puede decir que es pionera de la llamada novela gótica de, del terror. O sea, eh, esto... Como comentaba anteriormente, pues ella eh, dentro de sus diferentes historias, después algunas de ellas son directamente eh, referenciadas en algunos otros autores, o si no se habla de ella como personaje, o de otros personajes de ella en otras historias también. Entonces es un referente ¿no? de, de este género. Eh, algunos títulos de obras de Anne Radcliffe, tenemos por ejemplo los castillos de Adlinth, Y Dumbain, así se llama, Adlin y Dumbain. Tenemos también otro libro llamado Romance Siciliano, El Romance del Bosque, Los Misterios de Udolfo y Lo Italiano o Los Italianos. Entonces, estos son algunos títulos de obras de, de Anne Radcliffe. Ya lo podrá buscar en internet este o en su este librería de, de mayor descuento, iba a decir de confianza, pero de mayores descuentos también mejor. Tenemos también que en 1873, un 7 de febrero, fallece eh, Sheridan Le Fanu, que pues, es el escritor irlandés, ¿no? que es muy muy muy conocido por haber escrito el texto llamado Carmilla, que es precisamente esto, eh, como una de las historias mm, digamos más redondeadas, más concretas, ¿no? de dentro del género de, de, de los vampiros, precisamente porque pues, spoiler, ¿no? Carmela es un es un vampiro, ¿no? Pero no te lo dicen específicamente como tal. Pasa toda la historia y, por ejemplo, eh, habla sobre las marcas, las las dos marcas en el cuello, habla de cómo, por ejemplo, su teza es más blanca, cómo sus dedos son más largos, cómo sus orejas te empiezan a ser un, po un poco puntiagudas, este la cuestión de cómo se mueve este, con extremo sigilo en la oscuridad y entre las sombras ¿no? o sea todo todo todo todo esto no nos nos da a entender pues que precisamente carmila es un vampiro ¿no? entonces es una de las historias más, más, más este, conocidas ¿no? dentro del de, de género de vampiros y pues de las cosas más referenciadas pero tenemos también otros títulos de Sheridan Le Fanu de otras obras y otros textos eh, por ejemplo tiene algo escrito como La Rosa y la Llave un texto llamado Tío Silas una colección eh, donde precisamente vienen cuando empiezo a publicar más textos, esto que se llama En un vidrio misterioso, eh, así se llama la colección, ahí por ejemplo está el texto de Carmila, está otro que se llama Té Verde y El Conocido, hay otro libro que se llama Los Papeles de Purcell que esto es como, son como dos o tres tomos de historias también tiene el texto llamado La Casa Junto al Cementerio que también son creo, un par de tomos Vidas Encantadas El Vigilante y Otras Historias Macabras Este de El Vigilante y Otras Historias Macabras también eh, son varios eh, pequeños tomos en donde di vienen diferentes historias y tenemos también otros títulos de Sheridan Le Fanu como La Posada del Dragón la Posada del Dragón Volador y La Profecía de Clustet. Entonces hay, hay bastante bastante que leer de él, a, además del texto de Carmila, que que si lo buscas, por ejemplo, aquí en, en alguna librería, es muy común que te encuentres solamente el de Carmila así si, aparte. Y no tiene nada de malo, es una buena introducción para conocer el autor, pero pues hay muchísimo más que leer de él. Eh, como les comentaba Vamos a hacer lectura del de decálogo literario De Augusto Monterroso Que precisamente un 7 de febrero Pero del 2003 eh, Desafortunadamente fallece Eh, escritor guatemalteco ¿no? que pasa gran parte de su vida aquí en, en México Y tenemos también que eh, desafortunadamente un 7 de febrero del 2009 Fallece el poeta y también pintor, llegó a ser pintura De hecho en este libro de, de compilación llamado Alta Noche Vienen algunos eh, poemas visuales incluso O sea ya teniendo como la referencia de que también se en algún momento pasa no ese el límite ¿no? que de alguna manera separa y conecta al mismo tiempo la cuestión de la literatura con otras expresiones artísticas y en este caso con los poemas visuales pues construye no construye eh, ideas ideas literarias pero en una cuestión ya visual no que hay diferentes compilaciones y obviamente hay un montón de autores que generan poesía visual ahora también esté tomando en cuenta que pues hay una construcción y un digamos un texto por así decirlo detrás de esa idea no solamente es un dibujo como tal no porque precisamente por eso una cosa se llama ese dibujo y en este caso sería poesía visual no pero tenemos por ejemplo que de marco antonio montes de oca títulos de algunas de sus obras eh, contrapunto de la fe estos son libros de de, de poemas todos ¿no? contrapunto de la fe pliega de testimonios Fundación del Entusiasmo, Cantos al Sol que no Alcanza, Vendimia del Juglar, de hecho creo que Vendimia del Juglar, Pedir el Fuego y Alta Noche pues es parte de esta compilación que vamos a, a leer el día de hoy, eh, tiene otros textos, otros títulos también como Fuentes Legendarias, En Honor de las Palabras, <risa> tiene un libro que se llama Se Llama Como Quieras, así... <risa> Oye, ¿cómo se llama tu libro? Se llama como quieras lo, eh, eh, Suena como el, el ¿Cómo se llama el tu perro? Como tú Así así suena, ¿no? O sea, ¿Cómo se llama tu libro? Se llama como quieras ¿De verdad? Sí, como quieras ¿De Y bueno este tenemos también algo de, de música el día de hoy este para regresar bueno para regresar y, y comenzar este la lectura de hoy precisamente con el decálogo de gusto monterroso y decirles más adelante cuál es el libro que tendremos de regalo de esta semana eh, empezaremos precisamente con esta canción de bon Jovi sí que se llama way si ¿Sí, entonces vamos a escuchar esto de Bon Jovi y regresamos con eh, augusto monterroso y Marco Antonio Montes de Oca. Daddy gonna talk to you But you were living in another way. Okay. o no habla en lo absoluto este um, fe que en cuestión de hablar no aquí en su decálogo del escritor ¿no? augusto monterroso nos dice en, en el digamos en el primer punto no eh, dice así tal cual no cuando tengas algo que decir dilo cuando no también escribe siempre Y sí, es, es, es correcto, ¿no? Eh, sí habrá mucho que ejercitar la cuestión de la, de la escritura, ¿no? Tanto por la cuestión de eh, ampliar el lenguaje, por la parte de la práctica, ¿no? De, de cuestión gramática, de saber la estructura, del entender si estamos dando el tono de lo que queremos decir. Mm, digamos, la selección digamos, óptima ¿no? y hasta económica del, del lenguaje ¿no? para saber si el mensaje que estamos tratando de, de generar ¿no? o de enviar ya incluso eh, pues tiene no tiene la, las características o eh, el peso ¿no? o la digamos la claridad necesaria no también entonces sí, escribir escribir eh, todo el tiempo no yo eh, con, hace tiempo siempre comentaba que pues es bueno eh, cargar todo el tiempo una pequeña libreta y una pluma ¿no? o incluso un, un libro en general este donde también puedas traer algunas hojas en blanco ¿no? esto para hacer anotaciones de diferentes tipos porque nos puede servir para un montón de cosas pero por supuesto es también para anotar ide ideas ¿no? algunas reflexiones este alguna frase que, hemos, que hayamos escuchado del yen más eh, quizá incluso algo que hayamos leído en, en la propia calle eh, algo que, que hemos estado leyendo ¿no? algo que alguien traiga de sus lecturas y que se quiera repetir de alguna manera y que le haya gustado esa frase. O que, por ejemplo, quiere investigar algunas palabras que no conoce también, ¿no? Entonces, todo eso también dentro del, del escribir todo el tiempo, ¿no? Y saber si, por ejemplo, eh, pues no sé, es que ampliar el lenguaje es algo bien chido, pues, ¿no? Ser capaz de decir exactamente una misma cosa ¿no? de cientos de maneras distintas ¿no? entonces si sí, leer y sobre todo escribir bastante no segundo no escribas nunca para tus contemporáneos ni mucho menos como hacen tantos para tus antepasados, hazlo para la posterioridad en la cual sin duda serás famoso pues es bien sabido que la posterioridad siempre hace justicia es como incluir el... Darle tiempo al tiempo, ¿no? Y si bien puede funcionar por una parte, por la otra también es... Eh, creo que en alguna ocasión alguien eh, de, de alguna página, ¿no? En Facebook, algo así como de la UNAM, una cosa así. Este... De estas preguntas que luego hacen así como de qué tanto escribes o cosas así muy, muy, muy directas, ¿no? Y algo así como de no, no, no sé si la frase era como de Picasso o algo de que pues si bien existe la la algo así como la creatividad ¿no? o la imaginación pero pues te tiene que en tu contra trabajando pues no entonces si sí, este si sí habrá que darle tiempo no a este a la cuestión que uno escribe pero también pensándolo desde la parte muy muy muy básica que después de haber salido el texto, después de haber sido modificado en alguna o dos ocasiones o incluso editado ya para su publicación o para su presentación en, en algún lado ¿no? ya el texto allá afuera tiene que defenderse por sí mismo no ahora, que dice la posterioridad siempre hace justicia, bueno es sí, simplemente la cuestión de, del tiempo no sumada o mezclada con el eh, la cantidad o la calidad de la lectura obviamente haciendo referencia a la cantidad o la calidad de los lectores porque puede estar el texto ahí, puede ser muy conocido pero no necesariamente por haber sido muy leído o por haber sido muy conocido quiere decir que se ha hecho una lectura este completa ¿no? o bastante bien analizada de, de, de la misma ¿no? y eso también siempre afecta mucho a, la, a las obras que a veces eh, una obra puede llegar a ser demasiado famosa, pero no pero no necesariamente muy muy leída. Es como de todo el mundo sabe que existe, por ejemplo, o sea, así súper básico antes de, de, de aquí del texto del decálogo del escritor, hay un pequeño comentario como un ensayo sobre el Quijote. El efecto el, el ejemplo perfecto, ¿no? Es muy conocida, pero no necesariamente ha sido tan leída. O sea, hoy en día, hoy en día, no porque no se haya leído obviamente, ¿no? Porque también por eso es que ha pasado Más de 400 años desde, de que se publicó y pues sigue sigue aquí pues no pero con el, con el tiempo se sabe pues que le ha pasado eso no o sea está ahí es un referente no es un, es un gran ejemplo pero para, para muchísimos aspectos del, del idioma español y la literatura pero no necesariamente quiere decir que hoy en día ha sido o, o, o sigue siendo muy muy muy leída no es Muy conocida, muy citada y lo demás, pero leída no sabemos. No tenemos la certeza de ello. Tercero, en ninguna circunstancia olvides el célebre dictum que dice en literatura no hay nada escrito. Eh, mm, raro decirlo, raro decirlo y sobre todo sostenerlo. Sobre todo porque <ríe> creo que es más en literatura conocer la frase de no existe nada nuevo bajo el sol y eh, es verdad no de hecho aplica para un montón de temas ¿no? o sea incluso si te si lo llevamos a un campo como la ciencia ¿no? literal no existe nada nuevo bajo el sol no ya todos los elementos están ahí y ya todas las digamos las leyes todas las fuerzas todas están ahí pero falta llegar a comprenderlas ¿no? a entenderlas no a Estipularlas de alguna manera A aterrizarlas en un tipo de conocimiento Que, nos, que nosotros podamos este Extender y y, y y pues Explicar, por así decirlo no Y obviamente dar testimonio de ello Con algunos experimentos y lo que sea Y en literatura pasa igual ¿no? en, en literatura eh, Pues no necesariamente es que no hay nada Escrito eh, Yo creo que hace un poquito más Como juego la frase En decir que no hay nada escrito como no detenerte eh, a decir esto que estoy haciendo ya ya ha sido escrito un montón de veces y sí, en realidad sí pasa de esa forma, ¿no? Pero no por eso pues hay que claudicar tan, tan fácilmente en, en el hecho de la escritura, pues, ¿no? Bueno, cuarto. Lo que puedes decir con 100 palabras, dilo con 100 palabras. Lo que con una, con una. No emplees nunca el término medio. Así jamás escribas nada con 50 palabras. Mm. Nuevamente, lo que mencionaba de forma anterior, la cuestión de escribir como, como una práctica constante no y entender que... La selección de las palabras o la economía del lenguaje no es algo que va a derivar de tanta práctica tanto en la lectura como en la escritura no ahora si algo lo puedes decir en una sola palabra va si algo lo puedes decir en 100 100 está bien esto deben de decir que en 50 no eh, eh, hace referencia yo creo mucho a eso en que eh, saber no o llegar al punto no de pulir nuestro nuestro lenguaje o el uso de nuestro lenguaje para llegar a, a esa esa meta, ¿no? En, en saber eh, ser concretos de que esto lo tengo que decir de esta forma en 100 palabras, va, en una, va, ¿no? Y de hecho, eh, tanto en cuestión, obviamente, eh, poesía como en narrativa, pasa mucho, ¿no? En narrativa incluso se dice esta cosa de que eh, adjetivo que no que no suma este eh, resta, ¿no? O sea, obviamente suena como muy lógico, pero es que es así, o sea, en una descripción, en una parte de algún de un texto narrativo, puedes empezar a, a, a calificar cosas, puedes empezar a adjetivar cosas, pero si realmente no funcionan, no son nada necesarias, eh, digamos estarías usando más de 100 palabras y, y pues no estás siendo concreto, estás, estás engrosando demasiado la, la cuestión de, de, de lo que quieres decir y al final se, se pierde, ¿no? Como también que si lo haces de manera más económica pero tu texto no va para eso pues entonces tampoco se va a llegar a decir lo que quieres con, con ese mensaje recortado ¿no? entonces habrá que no ser necesariamente eh, con una mesura muy estricta pero sí este saber eh, pues utilizar mejor el lenguaje ¿no? y pues obviamente conocer más palabras quinto. Aunque no lo parezca, escribir es un arte. Ser escritor es ser un artista, como el artista del trapecio o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje. Para esta lucha, ergecítate día y noche. Sí, eh, en, en otras pláticas me parece muy curioso siempre comentar que Eh, dentro de los estudios de arte de diferentes eh, categorías ¿no? muchas veces no se toma a la literatura como una cuestión artística a pesar de que lo es pero simplemente el decir las bellas artes la, la, el dentro de las bellas artes no está catalogada la literatura es casi siempre se dice como eh, el arte y la literatura y no tiene nada de malo no porque pues está bien saber acomodar las cosas en su lugar, ¿no? Pero sí, sí es un sí es un arte la cuestión del, del uso del lenguaje, ¿no? Y precisamente la, la toda la construcción de cosas que se pueden llegar a hacer con las palabras, ¿no? Simplemente la realidad, ¿no? Y eso ya es una cuestión que literariamente pues es, es, es filosófica, ¿no? pero así es. O incluso eh, compartiendo diferentes este puntos con otro tipo de expresiones artísticas, pues también la literatura genera eh, cosas con, con el silencio, con lo que no dice. Como la música, por ejemplo, ¿no? Con los silencios también completa cosas, ¿no? Este, entre notas, entre melodías, entre todo esto que son necesarios para darle a veces un sentido o una cuestión, ¿no? A... a a la música tal cual no en este caso pues la literatura también tiene eso el lenguaje no el, el, el habla como tal este que es un sonido no que nos permite este comunicarnos ¿no? o, o, ent o entender algunas cosas a través de las palabras pues sí esa es la parte eh, artística ¿no? del de lenguaje prepara ese día y noche pues sí También este ahí sería como casi casi decir el para todas esas personas que dicen, "No, es que no leo nada porque no tengo tiempo." Pues si cargaras un libro todo el tiempo, sabrías que hay algunos momentos de de tiempos de espera muertos, así de en lo que se calienta el agua, en lo que llega el, el elevador, en lo que estoy esperando el camión, en lo que tal cosa, todos esos momentos en lugar de porque no tiene nada de malo pero por decir la frase de en lugar de de solamente estar este en el celular incluso en el celular se puede hacer lectura de algún este texto que se tenga ahí no incluso este muchas revistas literarias que eh, se publican de manera electrónica este se puede hacer lectura de las mismas ¿no? entonces la literatura siempre siempre ha tenido como esa Eh, parte accesible no eh, si sí, ya habrá en algún momento de la historia en donde pues si sí, las letras y todas estas cosas estaban reservados para ciertos estratos sociales pero hoy en día pues no ya creo que no hay tantas excusas posibles para la cuestión de, de la lectura ya ¿no? estamos que en el 40 carlos sí, bueno este, tanta es eh, séptimo no, sexto perdón, aprovecha todas las desventajas como el insomnio ajá, exacto, la cuestión de o sea, sé que esto va a sonar como muy extremo de fíjate en todas las situaciones en las que de, puedes estar sobrado de tiempo aprovecha todas las desventajas como el insomnio la prisión o la pobreza el primero hizo a Podeler, la segunda a Pelico y la tercera a todos sus a todos tus amigos escritores. Evita pues dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron o ganar tanto como vi hoy. Eh, creo que está muy claro, pero bueno, este séptimo no persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes. Tan buen novelista. No hasta el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para que tus amigos se entristezcan. Mm, ¿qué es qué es ser exitoso en la cuestión literaria, no? El ser muy leído, el ser muy vendido, el ser muy citado, el ser muy premiado, el ser este muchas veces reproducido, el ser este um, Intronizado dentro de algún canon no depende depende ¿no? y, y quizás nada de eso lo es en, en, en realidad no quizás hasta el éxito casi casi el, el primero por así decirlo es que haya salido la obra ¿no? y que tenga las las capacidades ¿no? que hayamos sido no este suficientes nosotros como escritores para dotar de las capacidades este, suficientes al texto para que se defienda por sí solo Eso ya sería el primer gran éxito ¿no? de, de alguna obra, independientemente que si se vende un montón o que o incluso que si se entiende. no Es como de yo ya sé que ya está y para mí ya éxito <ríe> ya salió. 8 ¿no? o octavo, fórmate un público inteligente que se crea que se consigue más entre los ricos y los poderosos, de esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo que emana de esas dos únicas fuentes si sí, no tanto, ¿no? o sea obviamente eh, la idea ¿no? que se tiene usualmente o que se debería de tener usualmente de la cuestión literaria, pues es alcanzar este un, un público este bastante amplio ¿no? eh, obviamente también este puede ser Eh, una idea pero no necesariamente el objetivo de hacer literatura, ¿no? porque si bien es para compartirlo, ¿no? porque obviamente nunca es como de ah, es un diario y yo lo quería hacer para mí, pues entonces quédatelo en tu casa y no pasa nada, ¿no? pero el hecho de, de, de que salga y se comparta, pues sí habrá diferentes... este en, digamos grupos sociales ¿no? que se acerquen a cierto tipo de literatura porque no vamos a decir ciertos este como decirlo como objetivo o, o mercado meta porque eso ya es que solamente estás generando un producto y, y, y de plano neta no te interesa la literatura y ahí también insisto que asco no si haces esa clase de cosas Pero bueno, este, hay gente que, que pues sí, este le súper súper encanta eh, no hacer las cosas realmente. Es que no, es, no sé si decir naturales, pero sí, vamos a decir naturales y que solamente por la, la hace por la cuestión del dinero. Supongo que no está tan mal, depende de cómo quiera vivir cada quien, pero no sé, en literatura o en cuestión de, de, de artes y todo esto. Pues sí, qué asco, ¿no? Que solamente se hagan reproducciones y producciones de algunas ciertas cosas. O disque producciones de ciertas cosas solamente por el dinero. O sea, para ese caso, y no es denigrarlo, pero es como hasta más sencillo, ponte a hacer artesanías que son más reproducibles, que son muy vendibles y que, por ejemplo, pues se venden bastante bien, ¿no? Entonces, aléjate del arte. Noveno, <ríe> cree en ti pero no tanto duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree cuando creas duda. En esto estriba la única verdad, la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un escritor. Sí, de hecho, si ya se leyeron, este obviamente a Descartes, porque pff, todo el mundo lo hemos leído. Este dentro de todo, muchos de sus textos no este parece algo ahí por ejemplo una idea muy importante ¿no? en donde dice que eh, dudar más para dudar menos ¿no? y pues es, es una idea muy muy muy buena ¿no? porque precisamente habrá un montón de cosas que te preguntes ¿no? para conocer más y darte cuenta que conoces menos de un, de un montón de cosas ¿no? y no pasa nada no al contrario pues uno sigue investigando con interés por supuesto ¿no? eh, hace hace poco comentaba unas cosas que podrían ahí en facebook sobre paulo freire que él habla sobre un montón de cuestiones de, de pedagógicas ¿no? y de cómo pues tratar de que pues es que suena como muy utópico el hecho de este formar a los individuos para que se den cuenta que a través de la, de la educación pueden ser más libres y esto y todo si sí, es verdad pero todo el montón de factores que hay alrededor de este sujeto al cual hay que eh, educar para que se dé cuenta que puede llegar a ser libre con la educación son muy difíciles de contrarrestar son un montón de obstáculos no estoy diciendo que sea, que eso sea imposible o que eso vaya a, a quitarnos completamente este el ímpetu o el ánimo o las ganas este de, de ayudar a otra persona no con, con la educación pero simplemente desde, desde la Desde la psique personal de cada individuo, manipulada obviamente por todos los factores externos que está, a los cuales, por los cuales se ve afectado de la sociedad, pues va a ser esto una cosa titánica, pues no, que afortunadamente si sí habrá personas que se dedican a generar planes de estudios, que habrá quienes haga proyectos, no, eh, Perfecto, está muy bien, se apoya, ¿no? Pero también entender que... Pues si a través de muchísimos años... En diferentes puntos... Eh, se le da o no se le da seguimiento... Pues también... Ahí va a quedar, ¿no? Entonces, sí... este Educación es muy importante. Décimo... Tratar de decir las cosas de manera... Que el lector sienta que puede en el fondo... A ver... Tratar de decir las cosas de manera... Que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o más inteligente que tú de vez en cuando procura que efectivamente lo sea pero para lograr eso tendrás que ser más inteligente que él uh, ese es un, un, un muy buen recurso el, uh, esto me recuerdo por ejemplo a la cuestión de, de la literatura para que bueno que el catalogada como literatura para niños no o libros para niños en donde mucha gente que dice hey pues eso que no son para niños como no no no o sea hay que ser bastante eh, inteligente y reflexivo no para saber ahora sí que Todo lo que hemos estado diciendo anteriormente para saber eh, la selección de palabras, para saber este la construcción de las frases, para saber que la historia este tenga ese trasfondo, pero no esté tan marcado, que no sea como obligatorio entenderlo, que sea entretenido, que sea divertido, que sea lúdico. O sea, ya las dos, no eh, que se aprenda algo de, de la misma historia. Que, por ejemplo, pueda un, un, una persona ¿no? de ciertas edades, en este caso, identificarse con lo que estoy diciendo o con el personaje o con la historia no que a mí ya me ha pasado o está por sucederme y entonces haga una relación directa con lo que acabo de leer. ¿no? Y eso precisamente es el trabajo de un escritor. no En algún momento eh, no, no decir... Más inteligente que el escritor de que que el lector como tal pero sí lo suficientemente eh, digamos eh, pues no sé que trabaje mucho su texto para llegar a ese punto un décimo no olvides los sentimientos de los lectores por lo general es lo mejor que tienen no como tú que careces de ellos pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio. Así, solo voy a decir, tiene razón. Duodécimo, otra vez el lector. Entre mejor escribas, más lectores tendrás Mientras les des obras cada vez más refinadas Un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones Si escribes cosas para el montón, nunca serás popular Y nadie tratará de tocarte el saco en la no en la calle Ni te señalará con el dedo en el supermercado Es un, un punto súper irónico y sarcástico ¿no? Porque obviamente el si sí, depende mucho de muchos factores de la época y de todas estas cosas en el que obviamente la construcción o la generación y el escrito y la publicación de una buena obra no este pues ya se sabrá de, dependiendo de la, de la crítica y de la lectura no de el tiempo mismo no de la de la referen de referencialidad que llega a tener este de cuánto ha sido analizada de todo esto no entonces hace bueno una obra pues hay un montón de cosas no ahora que como mencionas y si escribe solamente para las masas como para que a ah, todo el mundo lo tome pues ahí te estás convirtiendo mucho en estas cosas de autoayuda y estas cosas que pues en realidad no no invitan a la gente a reflexionar de manera profunda y propia no porque también este el utilizar un lenguaje eh, muy muy pobre porque no voy a decir claro claro es, es muy distinto utilizar un de manera simplona el lenguaje pues no realmente no aporta nada no incluso hasta se, se puede ver ahí precisamente la falta de preparación de, de ese escritor, ¿no? Pero bueno, estos son los 12 puntos del decálogo literario de Augusto Monterroso. Pasamos a la segunda canción del día, este, y vemos que alcanzamos a leer este, esto es Crawlway de Tool. Vamos a escucharlo y regresamos con más de sangre viva. Ellojón con salida al sueño Uno cierra los ojos Casi seguro de volverlos abrir en otra parte Uno cree Casi está seguro De que la sombra del dios aún pesa en la balanza Cada semilla es un amuleto para sortear la nada Por su plegaria al fuego memorable El día junta las alas en medio de su pecho Y en la cumbre cegadora mi alma clama Por un puñado de milagros que la sangre entienda El delirio es tabú Nadie se ponga a corregir sus sueños Cuando por cada cosa que vuela Se consume un racimo de cometas Cuando uno sabe que el viento es cadena de sollozos Y que muchas voces soplan sobre las plegadas velas Yace la tierra entrañablemente cerca de sus muertos En los polos la aurora cumple un mes de nacida Torna al sol el duende tornasol, la campana mayor, sombrero de bronce sobre un mechón de pájaros, me da por primera vez los buenos días. Las únicas cicatrices bellas están hechas del plomo que cubre a los vitrales. Las únicas cicatrices que dejan la hermosura destellan sobre los claros jardines donde el sueño agita espadañas de cristal de roca y donde baila el corazón almendra incontenida entre labios que se posan en otros labios inaugurando la cruz la cruz florida del deseo uno encima pilas de auroras y anuda largos ríos para medir el universo enloquecida virgen que nos ofrece su cuerpo con señales furiosas uno reposa Descansa la cueva de escalonadas sorpresas, en la hendedura multiforme donde el tajo de una lágrima aérea la cal de los pómulos, al revés y en el envés de la reflexiva calavera. Uno toma el sol, todo el sol que ha, que ha existido. Uno se estira como un leopardo entre el perfume verde. Manos indiferentes ordeñan el último fulgor de los volcanes aquietados. Manos como flores despegan al niño de su pañal de zarzas, pero no estoy triste, solo un poco fatigado, porque la vida no hace nunca lo que quiero. No estoy fatigado, solo un poco triste por decorar con tanto exceso vasijas de espuma y peceras que se rompen. No estoy triste ni tampoco fatigado. El astillero se hace a la mar embarazado de balandros y el panadero, y el pandero no suena porque sus discos de metal en jazmines se han trocado, por el delgado firmamento que un golpe de cabello suele quebrar, bajan dominados y potestades a dormir aquí, junto al toro blanco, siempre remecido en la terza hamaca de su vientre, entre delirio y más delirio, Uno reza porque Dios nos vuelva más honestos y por el limpio gozo de nuestras vacaciones en la tierra y porque los dedos persigan cuanto escapa. La munición de mercurio, el fruto escurridizo, la carne de gasa que te envuelve, señora irreal, mujer cifrada y nunca retenida. Nombro otra vez a la munición de mercurio y al fruto fugitivo porque me dan idea, señora, me dan idea de cómo eludes la sigilosa emboscada Cuando te buscan mi ator, mi antorcha azul hasta la raíz Cuando te abres paso en la noche Hacia lentejuelas de primera magnitud Ya te dejo en paz Luminaria inaudita Hegemonía lustral que yo mismo persigo en vano Espectro de lo que nunca ha venido De lo que viene y va Por el ancho tobogán del arcoiris ¡Oh, imperio mío de sueños que sobreviven y me condecoran con alas de verdad! Yo sé, siempre lo he sabido. Respirar y latir no es lo mismo que sentirse vivo. Quizá por eso uno cierra los ojos, casi seguro de volverlos a abrir en otra parte. ¡Bum! ¿Un minuto? no este reloj interno que me dice despiértate a las 3 de la mañana como si nada y con un chingo de hambre acá es bien feo dormirte acá a las a la, hasta casi a las once y media y despertar de la nada a las 3 es como de que hago despierto sabe bueno Esto fue un poema de este de esta colección llamada Alta Noche Marco Antonio Montes de Oca. Ya tendremos más lectura de él. Ya con cuidado, Dani. Este, ya tendremos más lectura de él en otros programas. Este, el día de hoy estuvimos hablando mucho sobre el decálogo de 12 puntos de el decálogo literario de Augusto Monterroso. Bastante detenido, muchísima reflexión sobre ello piénselo eh, también busquen todo, todo, todo toda toda toda la literatura y toda la poesía de marco antonio montes de oca en este caso tenemos esta lectura de este libro llamado alta noche pero hablando de libros y esta semana tenemos esta novela llamada la cabaña del teotónm que es una excelentísima novela, de hecho ha sido adaptada como presentación en obras de teatro en diferentes compañías aquí en Guadalajara también ha habido varias presentaciones sobre ello eh, si sí está sí está cruda, si sí está bastante fuerte zona la, la historia pero, pero, pero esto es lo que vamos a regalar el día de hoy, entonces para ganarse esta grandísima novela llamada La Cabaña del Tío Tom la pregunta es muy sencilla ¿estás listo para la pregunta? No Va a ser muy sencillo No Seguro Mira Va a ser súper sí, sencillo para la persona que Que sabe prepararse un café La pregunta es sí ¿Cuál es la diferencia? Ah, si te, te lo pones súper sencillo ¿Cuál es la diferencia? ¿no? Entre Un café Este Capuchino y un latte Así, así Así No, pues es la pregunta del día de hoy O sea, tú querías algo eh, Se llama La cabaña del tío Tom Es una novela está ah, muy bien, bueno, pues de todos modos vamos a dejar esa pregunta ¿Cómo ves? ¿A que se, para que sea así de sencillo Así de sencillo Y bueno, es que no porque por... Ah, es que ahí está el truco o sea la pregunta está muy sencilla ¿no? pero no necesariamente es muy fácil ¿no? entonces este díganos así literal escríbanos aquí en los comentarios en la página de facebook de sangre viva ya sabe que ahí nos encontramos ya también estamos obviamente en instagram este ahí también nos pueden mandar un mensaje directo este y díganos así sencillamente este cuál es la, la cuáles son las diferencias ¿no? entre un café capuchino y un café Latte? así sencillo este con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana que es la novela llamada la cabaña del tío Tom. este y ya fácil este esto ha sido todo por el día de hoy este ya saben estas es, esto es a sangre viva pueden escucharnos eh, en la página de RadioCartón.com hay los podcasts de este y todos los demás programas muchas gracias a todos ustedes este esta semana estamos cumpliendo cuatro años de transmisiones esta semana está cumpliendo RadioCartón.com cinco años de transmisiones y pues muchas gracias a todos los que han participado a todos los que están participando ahora y todos los que llegarán a participar si es que nos escuchan Eh, gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde noche aquí en radiocarton.com. Los dejaremos con una última canción. Sí, esto se llama Frogs de Alison Chains. Gracias. Buenas noches.